Como la mayoría podía dar un poquito más, volumen como la mayoría saben y conocen que la Torá está compuesta. Por cincuenta y cuatro porciones para Short, esta última, esta penúltima, la cincuenta y tres, es la cual Mosés se despide aquí de Israel, ya que El Eterno lo ha llamado a su presencia. Y m o i s é s a s a b i e n d o a estas cosas, le hace una reseña de la historia de Israel al pueblo, desde el principio. Es por ello que esta. porción, esta para a l contiene justamente 52 versículos, una por cada para a l desde r e c i é hasta aquí. Podemos apreciar, como podemos apreciar, esta para a l Sus frases e s t á e s c r i t a en verso. Yo lo puedo apreciar en su, en su Biblia. Está escrita en verso, en palabras, y sus palabras son poéticas. Por eso se llama s h i r a Asinur. La canción, el cántico de a s i n u o Asinu Si l apareció, yo hoy e s t á escrita en verso, palabras poéticas. Veamos qué dice entonces. Presta oído, cielos, y voy a hablar. Y escucha e las tierras los dichos de mi boca. Goteará como lluvia, como rocío. Mi s dicho, s cuál llovizna sobre el serpent y cuál lluvia sobre la hierba. Cuando e l nombre de Donai yo invoque, rendí grandeza para nuestro Dios. Con estas bellas palabras y muy escogidas, Se inicia el avancear de esta semana. La esencia de este hermoso cántico d o n d e m o s é de ver ante el pueblo de Israel todos los acontecimientos del futuro. Eh, en este mes, séptimo mes, hemos comenzado las santas convocaciones, ¿verdad? La fiesta del Eterno. l a fiesta del Eterno están directamente relacionadas. Con el proceso de selección llamado compromiso y preparación de la novia del Cordel. ¿Para qué? Para reinar en su eterna morada en la nueva Jerusalén. En medio El mes, el séptimo mes, comienza con qué fiesta. Comenzamos con la fiesta de Pesa. Después, con la fiesta de los padres sin levadura. j a m á s o、oh, fiesta sin levadura. Nos habla acerca de la redención. De la, de la novia y su salida, de la esclavitud de, de Egipto, el mundo. Enseguida, entramos con la cuenta de Homer. La cuenta de Homer nos habla de ese proceso de madurez de la novia hasta el compromiso. En esos 50 días que comenzamos a contar hasta ese aborto, días que nos i n s p i r a a la reflexión, a la, a la meditación, que nos lleve, que nos conlleve a la madurez. Y d i g a m o s pues, Después de eso, 49 días, el 50, con s h a b b a t La fiesta de s h a b b a t la fiesta de las semanas, o Pentecostés. Y John a b i c u i n o sea, los días de los primeros frutos. Se le conoce como el día de la resurrección aquella semilla que se sembró para que muriera y dejara, salir, dejara paso a la vida que estaba allí adentro. Así como esa semilla que fue sembrada en nuestro corazón, Yeshua, el cual nos dio la vida, vida eterna. Resurrección significa el compromiso de la novia del Mesías. Hace pocos días celebramos John Terroir, día de las trompetas. El estar alerta, a l e r t o despierto, por e sonido e sofá. Por eso se toca, sus sonidos son más de cien veces. La misma es escucharos 101 veces. No se habla del día en que el Mesías venga por su novia. Porque creemos, no sé en cuál año, en qué día, pero creemos que ha de venir un, una fiesta de s h o b o t Yon Kippur. Yon Akipuín, o d i a de expiación. No se habla de la purificación de la novia para la, la boda. Sukosh, o fiesta de los tabernáculos, es la fiesta de la boda del cordero. La cabaña, el azúcar, representa la jupá del posorio de esa novia. De la novia somos nosotros. s e m i n i t Aseret, celebración del octavo día de la, de, de, la, de la fiesta de los tabernáculos, significa su eterna morada. s e m i n i t octavo, ocho, significa algo más allá, algo eterno. De la fiesta de d o n que va hasta el día de la expiación, son diez días. Como ya lo hemos celebrado. Cada palabra de Eterno tiene un significado especial. Como creyentes, tenemos. Que está atento a las advertencias que Yur Jevaje, bendito sea, hizo a la iglesia, como decía,、eh, como lo dice en la, en la palabra, a la congregación de Esmirna. La congregación de Esmirna dice el versículo.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 Amado, las fiestas son sombra de lo que ha de venir. Son sombra de lo que ha de venir. Estas palabras que desafortunadamente se tomaron dentro de la teología cristiana como base para de descalificar la. Y anularla. Me debió a las fiestas porque no las celebran. Es todo o contrario porque significa que lo que el Padre ordenó. Y eso un día será cumplido. Queda que cada año. La debemos celebrar, a t e n t o s a su cumplimiento. e o en especial en estos días, cuando vemos, vemos acercarse el final de los tiempos. En Don Terroir, la novia fue despertada, llamada y marcada. O sellada por el, por el Padre, como está escrito en Ecclesiastes: todo lo que está, todo lo que fue, está. El sello del Altísimo, en la frente de sus verdaderos siervos, será puesto un día como protección. De, Se ha puesto un día como protección contra el desastre venidero. <coughs> digo esto p o r q u é digo esto. Apocalipsis 9, 4 dice: Y se les mandó que no d a ñ a s e a la t i e r r a de la tierra ni c o s a n a Ni a cosa verde alguna, ni, ni, a, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Ezequiel 9:3 y 4 dice: Y l a gloria de Adonai, de Israel, El Dios de Israel se elevó de encima del kibbín sobre el cual había estado, alumbrada la casa, y llamó Yuje Bajei al b a l ó n vestido de lino que tenía a su cintura el q u i n t e r o de escribano, o de escribano, perdón, y le dijo el Eterno.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 De sello en la frente de, la, de, de su siervo, estoy colaborando con algo, con una profecía y con lo que ha de cumplirse en Apocalipsis. En el tiempo de la gran divulgación, 144.000 siervos se han sellado. Apocalipsis 7. Los 10 días entre John t e r u o i r y John Kippur deben ser 10 días de preparación para entrar en el día John Kippur ante la presencia d e Dios t o d o p o d e r o s o Y para entrar a la presencia del Dios Todopoderoso, debe ser v e s t i d o con vestidura blanca. Y ahí es por qué usamos ropa blanca en Yom Kippur. En esos diez días, son diez días de oración y juego antes de llegar a Yom Kippur. En este tiempo profético, Nuestro ruego debe incluir no solamente por nuestra propia vida, sino la vida de todos aquellos que lleguen en Yeshua, en Jesús, que han escuchado el llamado para volver a la verdad y a aquellos que aún no la han escuchado. Los que han escuchado, para que reciban fortaleza y decisión a la hora de dar el paso hacia la obediencia del Eterno, y los que no han escuchado el llamado para sus oídos sean h a b i e r t o a la voz del Padre celestial. En el día de Yom Kippur, el Dios Todopoderoso ordenó lo siguiente. A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y a f l i g e s a Y afligiréis vuestras almas. Y... Ofreceréis ofrenda encendida a Donai. Ningún trabajo haréis en este día, porque ese día es de expiación para reconciliaros delante de Donai, vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere, En este mismo día se ha a c o s t a d o de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de, de, entre, de entre su pueblo. De entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo. Es por vuestra generación en donde quiera que estéis. v i e n el reposo será a vosotros y afligiréis vuestra alma, comenzando a los nueve días del mes en la tarde. De tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. y o n Kippur es el día de purificación. Eso es lo que hemos hecho el miércoles, esto, en este día, hace dos días. Pero hay algo que nos llama la atención. Ahí se enfasa, a decir así: ¿por que es, s qué o、oh, qué es la ofrenda encendida a Donald? d q u e le o f i e c e s t e Eso lo llamó 27, de 1 al 8, encontramos que al entrar al tabernáculo en el á s t i o lo primero que se encontraba era el altar de bronce. El bronce significa juicio. Y es este el altar. El acta de ofenda encendida. Lo podemos ver en Éxodo, Shemón 28, Levítico, también capítulo s 4 y 7. La primera vez, la primera vez que encontramos la ofenda encendida en las Escrituras fue cuando Noé descendió del arca. En Bethesda 22, también el sacrificio de Isaac, encontramos la profecía del sacrificio de Yeshua como ofrenda encendida. Abraham que quería obedecer al Eterno, o b e d e c i e n d o a su amado y único hijo Isaac. Como ofrenda encendida en el altar. Quizá no era de bronce en aquel entonces. Pero Yoheva, j e bendito sea, impidió al final el, el sacrificio, prometiendo que él mismo. Proveía un e l i c o p e r o de sacrificio. No sé、si、es ese h e l i c o p e r o que apareció en el Salzal, enredado、oh, bueno, con los cuernos, no. Porque año más tarde, mucho más tarde, en el mismo lugar exactamente, Yujeva, jey bendito sea, nos daba a su único y a m a d o Hijo Yeshua. u Para que fuera sacrificado como ofrenda encendida por nuestros pecados. En el verso 13 de Génesis 22, encontramos entonces todos los elementos del altar de bronce, ordenado s más tarde en el desierto. La madera, el carnero, los cuernos y los j e bajé yire. La idea de la ofrenda encendida es la expiación del pecado antes de entrar en la presencia del Eterno. Es fácil entonces concluir que hoy no podemos ir a la presencia del Padre sin haber recibido e s e sacrificio de y i s h u a por nuestro pecado. Yom Kippur es un día para estar reunidos en ayuno y presentándole a y i s h u a no solamente nuestro pecado, sino los p e c a d o s del pueblo. El sumo sacerdote, el con c a d o r entraba en este día ante la presencia del de Eterno vestido, vistiendo primero las vestiduras sagradas, sabiendo que la fiesta, amado, como me h e r e p e t i d o varias veces, Que las fiestas de Adonai son sombras de lo que habrá de venir, lo que vendrá. Así que mirar de cerca la vestidura sagrada nos ayudará a comprender lo que Yeshua, hoy nuestro sumo sacerdote, s i m á n c h a Mi pecado está presentando al Padre. Vamos a d e t a l l a r un poco, un poco la ropa del Covencador. El f o r d e l f o r d tenía sobre los hombros del sumo sacerdote los nombres de las doce tribus de Israel. Así él a la, llevaba, llevaba a la presencia del de Eterno a todo el pueblo de Israel para interceder por él. El pastoral tenía también los nombres de las doce tribus representadas en las doce piedras preciosas. Debían estar en el corazón del sumo sacerdote en señal de juicio. Escondido en el pectoral debía ir el Uim y t u m i n el Uim y t u m i n que representan la voluntad de Adonai. Uim. Luz, tu min, revelación de la verdad. El manto del joven calor tenía granadas de la fruta, usted sabe, ¿no? Granadas, no la granada que hace, ¡pum!, no.、Sino. Tenía alrededor granadas. Sabían que la granada produce 613 semillas, que representan los 613 mandamientos. Eso es lo que dice Bozario. Sea, yo no he, podido, no, no, no, no, he, no he podido contar las que han caído en mi mano, porque me la como, antes de contar. Una lámina de oro, u n a c h a p a de oro, con la palabra j e r u s a l y u j e v e Hei, santidad al Eterno, estaba en la frente del sumo sacerdote, sobre la mitra, símbolo de una mente pura. Si leemos. Filipenses 4:8 nos dice: todo verdadero, todo honesto, todo justo, todo puro, amable, de buen nombre. Y si hay virtud alguna, digno de alabanza, en eso pensad. ¿Qué ha cambiado desde que Adonai ordenó? La celebración de la fiesta. El templo fue destruido. Después de la muerte y resurrección de Yeshua, el último cordero. Ahora nosotros somos el templo del Altísimo. El sumo sacerdote no actuó a j e s ú a según Hebreo 9:11, que entró en la misma presencia del Padre en los cielos y no en un santuario terrenal, como dice Hebreo 9:24-28. e s e el sacrificio. De sangre se hizo una vez y para siempre, y no cada año como lo hacían las demás sumos sacerdotes en Lom Kippur. Había que ser puro, puro amado, sin pecado, porque aquel sacerdote que entrara con una manchita, e d a sacado muerto al entrar a la presencia de Jacén. Ese es el riesgo de un ser, de un sumo sacerdote. También, por el sacrificio de Yeshua, podemos entrar en el l u g a r Santísimo. Por un camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, su sangre. Pero, ¿qué podemos conservar? ¿Qué se puede conservar de la ordenanza de las fiestas? Todo. Yo bajé ese mismo ayer. Hoy y por los siglos. El cumplimiento profético de l a f i e s t a no elimina su celebración, ya que fue ordenada a perpetuidad, perpetuidad, perpetuamente. El Vítico 23, 41. Así que, amado, pudiendo entrar en el lugar, s tenemos que presentarnos delante del Padre con las mismas condiciones que el sumo sacerdote entonces se presentaba. j e s ú s como no, nuestro sumo sacerdote, presenta. Delante del padre a su novia, Israel. Los que están mi y gestan en ella a Israel, todos nosotros. O t r o pueblo, que ha decidido ser su pueblo y su Dios. Entonces, este pueblo ha de cumplir. Por los requisitos de e s e pueblo. De su pueblo. De su p u e b o Como el sumo sacerdote la lleva en sus hombros, en su corazón. Mira lo que dice Efesios 5, 21, 27. m a r i l o s amar a v u e s t a s mujeres, así como el Mesías amó a su congregación y se, se, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el llevamiento de agua por la palabra. A fin de presentarse a sí mismo una congregación gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Pero la novia debe presentarse en santidad. Con vestidura blanca lavada en la sangre del cordero. ¿Qué significa estas palabras? En la teología cristiana hay algo que yo enseño y es sobre la gracia. La gracia parece garantizar. La santidad, ya que los mandamientos, según su doctrina, fueron abolidos según su enseñanza, y una vez recibido j e s ú a se obtiene la salvación sin más esfuerzo personal. Entonces, este concepto de santidad es ambiguo. Porque la gracia no nos permite, de acuerdo a la enseñanza, vivir como los paganos. Porque la gracia nos trajo la libertad de la ley. Pero quien quiere vivir en santidad trata de obedecer, ¿qué cosa? Los mandamientos de e t e r n o Cuando en la, en la iglesia se habla de santidad, se hace referencia a vivir una vida conforme a la palabra del Padre. Y gracias al Eterno, porque muchos hermanos, aún bajo esta contradicción con la gracia, tratan de vivir más v i d a vida, vida santa. s j e s ú s por el contrario, nos dio una visión diferente de santidad. Las v e r t i d u r a s blancas, de acuerdo a Efesios 5, 21, se obtienen mediante la palabra. Mediante la palabra. h a b i e n d o como dice. El versículo dice: habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Es decir, la obediencia a qué? A la palabra del pecado, o sea, la cangreación de la ley o la actualidad. Mancha la vestidura de tal manera que el nombre nuestro puede ser borrado en el libro de la vida. Apocalipsis 3 dice: Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y g u á n d a l o y a r r e p i é n t e t e pues si no verás, So, eh, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andará conmigo en vestidura blanca porque son dinas. g son El que venciera será vestido de vestidura blanca. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Si él dice que no borraré, que sí, que sí se puede borrar, ¿o no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Efesios 5, 21. Jesús habla de su amor por su novia, por su congregación, por la que se entregó a sí mismo para purificarla. Pero a su vez, Jesús advierte a la novia que, se, que, que su, su muestra de amor por él. Es la obediencia a los mandamientos. Como dice Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la única muestra que le podemos dar a nuestro Yeshua que nos ha dado la vida eterna. Guardad los mandamientos. Uniendo entonces la palabra de Yeshua con, con la vestidura sacerdotal e s para presentarse delante del Eterno. Tenemos que s a n tener i d d a t m o s s que e tener santidad al Eterno. Santidad al Yujé Bajé. Bendito sea. Significa obediencia a su voluntad. Teniendo en cuenta la palabra de Yujeva j e r o s e a de ninguna manera podemos concluir que des desobedeciendo, de de desobedeciendo los mandamientos, la ley de h a c e n Basado en el tema de la gracia, podemos agradar al Padre. ¿Quién me sigue? ¿Quién? me he sabido explicar. h e b r e o 10, 17 dice, añade, añade, y nunca más me acordaré de su pecado y sangreción. ¿Por q u e Ellos lo usan mucho para lo que estamos hablando. Este versículo, fuera de su contexto, es usado para justificar la enseñanza de que una vez invitado le suba a nuestra vida el problema del pecado. Terminó porque la ley fue movida. Muchos dicen eso. No, porque llevó todas mis enfermedades, entonces me veo en la cruz. Ese e el p a r t o e e verdad. Pero no es el punto que estamos tocando. Pero analicemos el texto completo. El texto completo es. De versículo 15 al 18, ¿qué dice? Y nos atestigua lo mismo, la Rua c a l o s el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que h a y con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en s u c o r a z ó n e s De su mente la escribiré. Ahora sí, a nadie. Y nunca más me acordaré de su pecado y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofenas por el pecado. Lejos, muy lejos de estar aburridos los mandamientos amados, está escrito. Están escritos en d ó n d e En nuestro corazón y en nuestra mente. Cada pecado confesado mediante arrepentimiento sincero será cubierto por la sangre de Jesús y nunca más serán recordados. La novia que quiere presentarse en santidad. Debe venir o debe vivir una vida apartada. Este es el verdadero certificado de santidad. Pará d e santo. En obediencia a la voluntad del Padre, que impuso condiciones especiales para la novia. Es el que e t u v a esas normas, e s e p r i n c i p i o a fin de. de qué? De ser aceptada como tal, como la novia del rey Israel, de y i s u v a h Esta novia no puede ser aceptada, no puede ser aceptada una novia que, que profana el día de reposo ordenado por el, por el Padre. Que no tiene el sello de la relación entre ellos y que observa el día pagano ordenado por c o n t a s t i n o ¿Sabe s cuál es el día ordenado por c o n t a s t i n o ¿Cuál? ajá veinte puntos. No puede ser aceptada como novia del cordero alguien que profana el templo de Adonai, su cuerpo. Y no solamente con, comida, con comidas consideradas inmundas y que son abominación al Padre. A veces como no comemos con la boca. A veces comemos con los ojos. g o c a s que no pertenecen. No puede ser aceptada como novia que i n proclama que la e n s e ñ a n z a del padre es maldición. Y que Yeshua vino para aburrir el susto en su la vida. Hay tantas cosas que ese novio debe cumplir. Llama la atención que en Levítico 10 los hijos de Aarón, después de haber presentado la expiación por el pecado de Israel, conforme a la palabra de Dios, quisieron ofrecer. Un fuego, ¿verdad? Un sacrificio ofreciendo un fuego extraño que Adonai no, nunca había gobernado. Y el precio que pagaron fue muy alto. Levítico Vallecá: 10:1 y 2. Viste, n a d a l y e b i u hijo de Aarón, tomaron cada uno, un,、eh, uno su incensario, incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Alí Adonai fuego extraño que nunca les mandó. e s t a l l ó fuego. De delante de Adonai los quemó y murieron delante de Adonai. A veces nosotros tomamos algunos i n c e n d i a l i o s y queremos p r e s e n t a r s e a a l o al Eterno. Pensamos s e e p que v i n i e r o a la sinagoga. O、a la iglesia un sábado o un domingo, y y que levantarnos motivaba d o r el movimiento que sentimos, no arrepentimiento. Pensamos que h a c é n No está, está contento con eso. Es un p u e b l o extraño. Ten cuidado que no te vaya a pasar como n a diu, la da y la diu. En Yom Kippur, o día de expiación, obligatoriamente a la novia debe presentarse ante el padre. Yo le doy gracias a ser primero y a todos ustedes los que asistieron en el día de y o m Kippur. Se comportaron como esa novia afligida. Como dice la palabra, porque toda persona que no se f l i g i e r e en este mismo día será cortado. De su pueblo. Y cualquier persona que hiciera el trabajo alguno en e s t e día, yo d e s t r u i é a tal persona d e e n t r e su pueblo. Ningún trabajo h a r é s es, es astuto, perpetuo es por vuestra generación y donde quiera, donde quiera que visteis. En Yom Kippur nos presentamos entonces. Nos presentamos, se dieron humildad en ayuno, suplicando, orando, ruegos, con un verdadero arrepentimiento por habernos apartado de su corazón. Pero que ese calor, ese fuego que sentiste, que no sigue existiendo hasta ahora, mañana, la semana que viene, el mes que viene, Dos o tres meses hasta el otro yo que p u d Esa o f e n d a encendida que tú puedes presentar en el Eterno. Levantemos como o f e n d a encendida a Yeshua, quien nos dio vida eterna y cubrió con su sangre nuestro pecado. Tomemos decisiones drásticas una vez que sabemos. Que nuestra conducta es abominación al Padre. Porque si p e c a m o s voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el amor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta palabra no, hace, no nos hace cambiar, ¿qué podemos hacer entonces? Muchos han entendido que la idolatría era abominación al eterno y destruyeron sin vacilar las imágenes que adoraban. adorar n a las casas. Pero f í j e n s e que no estoy hablando de e s t a m p i t a estatuas, imágenes. Podemos ser idólatras con otros seres amados. El trabajo, el dinero. Y podemos ser p e c a d o como un Dios, porque a Él le servimos. Alguien que tú sirve ese es e es t u i o s Yo en mi casa si vivemos a donar. Amado, salgamos de, estas, de estos errores. Salgamos de estos errores que cometemos. ¿Qué sucede hoy con la verdad que se está haciendo en realidad? Es un bueno que t e lo lleves a tu casa con reflexión. 言うたらさせることはない。てただいない。いや、だいない。